A class of 1998 show The situation tragedy Grand office slick with soap hangers with no hope The water coloring, the gallery The flooded gallery play, there's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors do if the show is through, silent looks wait the queue with the clothes of she smiles, at last in 1998 show, the tods on, no one ever sings the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, by the screen. Esti Bueno, pifia, vale Eh Eh, uno, vale, esti Joder, hoy arranqué No con una pifia, sino con un par de Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Eh, a ver, que estoy... Eh, identificándome en el chat que ya sé cómo se falla a ver pongo aquí a, a ne, do, ni, uh, vale ...es allí la primera parte luego pongo el primer apellido ya sabéis que tengo cuatro pero pongo nomás el primero miserable eh, anedónico miserable vale. pongo eso Y entonces pongo aquí, fecho, ¿eh? No pongo fecho, pone todo pero yo pongo fecho. Entonces, ahora pincho en un sitio que pone rooms y voy a un sitio que, que pone anedonia. Y entonces pongo eso de eh, anedonico sin in the house. Anedonico is in the house. Ya. Ala. Y entonces ahora ya ya sale ahí el. Bueno, ya sale no, yo mentira, no está saliendo. Pero bueno, yo igual tampoco va a ningún a ninguna parte, ¿eh? Eh, que, bueno, buenas noches. Hoy por una vez y sin que sirva de precedente, ¿eh? Eh, resulta que ya disecualle si eh, el programa este. No disecualle si el programa este, pero bueno, pues diciendo que soy el anedónico miserable, pues entonces ya podéis adivinar. Que este programa? ¡Ah! Anedonia. El ¡Ah! fue porque estoy subiendo el respaldo de la silla. Y, un... y una cosa curiosa porque Anedonia, bueno, pues ya ya lo sabéis que, que lleva ya más de siete años en misión. Eh, sí, va va. ...ya va camino de los ocho... ...bueno, está más cerca de los siete... tuvía años de misión que de los ocho... ...y curiosamente... Eh, ...yo siempre tenía la movida... ...de... de ...ya de que empecé... ...digo, bueno, joder, yo todos las semanas... ...subía al respaldo de la sella... ...y para la semana siguiente, para el jueves siguiente... ...al contrario, otra vez... ...baixado... Y, ...y siempre pensaba yo... digo ...bueno, esto que serán los de antes... ...por tocarme las narices, tal... Eh, no, bueno, veo que después de siete años todos los elmanes, pasa exactamente lo mismo desconoce el motivo ¿eh? desconoce el motivo porque a ver, no sé, no, no hay ni siquiera una cosa probabilística que haya, cosa, cuyo siempre la la sella que tiene el, el respaldo no, no, y es que no sé, o sea son todos no me preguntes el motivo porque no lo sé pero pero son todos, eh todos, todos y todos los helmanes ¿eh? casualidad, serendipia eh, no tengo ni puta idea a ver, tampoco yo una cosa que me te quite el sueño, ¿eh? hay otros peores y bueno, pues si sí, tengo otros que me ¿eh? que son quien para quitarme el sueño bueno, no, por fortuna duermo muy bien ya dormí mal muchos años y entonces ahora duermo muy bien Bueno pues eh, hoy resulta que mira mmm, venía casi convencido de, de qué tema y el que iba, eh, y el que iba a hablar y, y la verdad que salme, salme ese tema del alma porque de verdad, de verdad que que, que a ver, bueno Pescancéis vos, seguramente, eh, de que de que estoy fartuco de Eh, contar, porque siempre cuento las mismas cosas, siempre cuento las mismas cosas. Eh, que si necesidad, es que si, si voluntad, es que si bueno, entonces toda esa serie de, de historias. Eh, esta noche mm, quiero volver a hablar, a recalcar otra vez un en el tema de las necesidades que hay. Eh, Podemos entamar con una frase de. Que salen a banda sonora de la música que tengo aquí de fondo. Bueno, que ahora, por supuesto, ¿eh? cuando yo la, la subí para tal, pues bueno, cayó. ¿eh? Estas cosas pasen. No pasaría en una radio comercial, pero en una radio en una radio libre, si pasen. Decían antes el Collacio de ¿eh? Domingo de Ramos, el Dominguero, decían él que, bueno, pues que. el pifis y estas cosas que forman parte de la, de la radio libre... ...que si no quieres sentir pifies eh, y quieres eh, ser fidedigno y quieres ser puntual... ...pues entonces es eh, sientes otro tipo de radio que no sella, que no sea la radio libre. Eh, y bueno, ya veis que no deja de tener razón porque eso en realidad... ...viene a ser una cosa que también digo yo casi siempre, ¿no? Eh, oye, si no quieres sentir mis pifis, pues... Sientes cualquier otra cualquier otra emisora ¿eh? No sientes la, la radio del libre eh, Radio Cuca, Radio Cuca es una, una radio libre ¿eh? Una radio libre Que está en la capital de ¿eh? La capital de Asturias En ese viejo reino Venido a menos ¿eh? Aquí no veo Somos la, la única radio libre de la ciudad ¿Eh? Eh, en Asturias queda otra hay un par de radios libres en Asturias un saludo a los collacios de Crash, de Xixón, de, de, de Radio Crash. Eh, yo sigo aquí contándoles las mismas cosas ¿vale? Eh, ahora que ya presenta la emisora, que ya presenta el programa que ya presenta la temática eh, pues ahora puedo volver a retomar eso que decía de que en la banda sonora de eh, esta que tengo yo a fondo Bueno, pues yo la banda sonora, ya lo sabéis de sobra porque llevo muchos años con la misma música de fondo. Eh, a lo mejor no en los siete, eh, no en los siete que, que llevamos de anedonia. Pero bueno, si no son siete, puede ser seis, puede ser cinco, eh, una una cocina, una cocina por ahí. Eh, la cosa, veo que estoy sonando muy bajo. A ver, voy a subir un poquillín. Sí, ahora ahora mejor o ahora peor, ¿Mm? no sé. Bueno, no sé ni, ni tampoco oye que me preocupe mucho. No, Al final después resulta que la grabación suena bastante bien. ¿eh? El podcast normalmente queda guapo igual, ¿eh? independientemente de, de cómo quede en el momento de, de emitir. Yo para los que lo sienten el 107.3, que ya donde más se nota eh, los pifes, las distorsiones o cuando satura. ¿Eh? Curiosamente notas en más Peri que, que en las grabaciones, en los poscas y en los diferidos, porque Peri suena bien. no me preguntéis el motivo, seguramente lo hay. ¿eh? Seguramente en ese caso no sello de casualidad ni serendipia, algún motivo habrá para para que se así, ¿no? Eh, pero bueno, sigamos, <ríe> sigamos con ¿eh? con el, con la música de fondo esta. Bueno, esta música corresponde a la banda sonora de, de una peli, eh, una peli que a mí, bueno, pues la noche que fui a ver la ha bastante impactado, eh, y una película titulada The Fight Club, eh, el club de la llucha, eh, que yo fui a ver ahí, bueno, no sé cuántos años es eh, porque no sé de cuándo llega la película, creo que llega a los años 90, me parece, no estoy seguro, pero parece que sí. Eh, o no, igual de más tarde, de dos y algo. Bueno, igual, no sé, de mucho, hostia, se ya de cuando se ya. Y la, la cuestión es que vi en los de aquella todavía existían los cines Brooklyn. Eh, los cines Brooklyn en aquella esta general Zubillaga, no eh, cines en los cines pequeñacos, bueno, como, como casi todos los cines de, eh, de aquellos tiempos. unos dinos pequeñacos relativamente incómodos y bueno, decían, a mí tampoco ni me parecían tan pequeños ni me parecían tan incómodos ¿eh? Ahora recuerdo que yo vi aquella película una ¿eh? una noche ¿eh? vi la con la miomá y es verdad, acuérdame que <ríe> dijome ella oye, llévame a ver una película, ¿qué me recomiendes? y yo muy jodido, porque claro entonces tengo que mirar a ver cuál puede gustar y a, a la miomá Y en aquel momento, dije yo, bueno, pues esta que por lo menos al Brad Pitt, ¿eh? Y a lo mejor, pues bueno, y interesa. Además, había poco que fuera la de... Aquella de Seven, que también era protagonizada por, por Brad Pitt. Y gustaré ¿eh? Gustare relativamente. Entonces, dije yo, bueno, pues esta. <ríe> claro, la probemos ya, no entiendo nada. Al cuarto de día, cuando salimos, yo flipado, ¿eh? Fascinado. No me esperaba más que fuera, que fuera así nada, ¿eh? tan guapa como como fue pero bueno para mí flipóme fastidio me y de me tocado muy tocado y entonces cuando salimos al cuarto me que me preguntaba y me decía no entendí explícame y yo dije una cosa que que digo muchas veces muchas veces cuando me pregunten por determinados asuntos digo eso de que no un yo una cosa para entenderla y es sencillamente para para sentirla para experimentarla Digo muchas veces, a lo mejor muchos pueden entender que yo una, una manera de, de escurrir el bulto. ¿eh? Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor, no digo, ¿eh? no digo yo que no sé ya que no sé ya no verdad eso. ¿eh? A lo mejor es sencillamente una una manera de, de escurrir el bulto. Cuando no tengo respuesta, digo eso que queda muy poético, muy guapo. Oye, oh, que estoy para sentido oh, oh. Y bueno, pues a lo mejor. ¿Eh? no sé será será será eso sí igual yo guapamente sencillamente eso pero bueno lo que sí me acuerdo es que allá los Brooklyn ¿eh? reconoce esa zona ¿eh? pues hay una hay un cruce una calle de, de tres o cuatro carriles para pa quedar cada por los coches y hay un semáforo ¿eh? pues yo chandar igual que hacía el personaje de de la moza que no me acuerdo cómo se llamaba Igual que hacía el personaje de ella, Elena Mohan Carter, me parece que ella era la actriz, ¿eh? que se ponía a cruzar por la para atrás en el tráfico, sin, sin mirar para ello porque, porque se la sudaba, que la atropellaran que no, eh, pues yo también he hecho andar. Y me acuerdo que dijo a la amiga, pero bueno, ¿qué haces, ¿Fáis el favor y tal? Claro, no entendía que, que a mí la pelea aquella tocárame muy fondo. Después enteréme que, que la peli estaba basada en un libro, ¿eh? y de del hier el libro pero no fui quien porque el, el escritor en concreto el escritor de ese si, de ese si libro pues digamos que eh, que lle bastante abogoso del ayer no lle precisamente no lle precisamente fácil un tal chuk palachniuk eh, un tal chuk que yo mmm, la primera novela que que me fise que me fise con ella del delis del, es del y era una que se llamaba Asfisia, que me parece que la cogí aquí en la biblioteca la biblioteca de la, de la radio, y bueno, pues acabé la pero yo una de estas que dices tú, bueno, no sé, 10 de estas que vas por la página 50 y todavía no un paso nada, y dices tú, bueno, pues empezará a pasar a la 70, llegues a la 70 y no un paso nada, bueno, empezará a pasar a la 100, llegas a la cien y estás como Tavis <risa> y, y, y después acaba y dices tú bueno pff, acabó no ya está ¿eh? pero bueno que, que no que no que no lleves mucha sustancia yo por lo menos no la vi y aparte bueno pues ya ha sido un, un escritor muy muy postmoderno muy underground muy no sé cómo cómo describirlo pero vamos que yo he visto que soy más más de gustos clásicos ¿eh? El club de la lucha aquí se hiela, pero no fui quien a, a pasar, no sé de qué página, pero vamos que no fui quien a no fui quien a acabarlo. Por embargo, bueno, pues la peli fascinóme, ¿eh? la peli fascinóme. Y seguramente que el libro, si fuera quien a hielo, fascinaría me también. Pero bueno, eh, entre los muchos mensajes que que da la que da la peli. hay uno que bueno pues que precisamente sale ahí un, dentro de esta banda sonora hay un corte ¿eh? un corte que se decían antes cuando los discos de vinilo porque esto es ya estoy es un CD ¿eh? no bien cortado eh, pero ningún yaú pero bueno eh, que que hay un corte en el que sale un sí uy, que soy, estoy intentando mover el el micro que sale un un pedacín de un discurso de uno de los protagonistas, de los coprotagonistas, que lleve concretamente eh, eh, Tyler Durden. El personaje de Tyler, de Tyler Durden eh, dice una cosa que a mí, eh, bueno, pues pues llégame, llégame mucho al alma, eh, que lleve aquello de... Eh, perdona, y ¿eh? que estoy buscando un cantar que quiero poner luego, vale, ya lo encontré. ¿eh? Entonces, ahora tengo que dar pause para que no suene. Vale, ya iré al pause y ya no suena. Bueno, ya puedo seguir con el, con el discurso que, <ríe> con el que estoy. Bueno, pues la cuestión es que hay un momento, un, una frase que suelta el Tyler, que es eso de: Tenemos trabajos de mierda, trabajos codiamos para comprar mierda que no necesitamos. ¿Eh? Está contando y eso al resto de la gente. ¿eh? Al resto de la gente que está tan vacía que solamente es capaz de, de sentir algo eh, dándose de hostis cada noche. ¿eh? Y viene a ser un poquitín el, el mensaje de la película, ¿no? De la película es un poco del libro también, que pues llegar a estar tan vacío en esta mierda de, de sociedad. ¿eh? actual que a lo mejor para pa sentir algo pues lo que tienes y que pegate dos tíos con la, alguien con el que contra el que no tienes nada ¿eh? bueno yo discrepo obviamente no no pienso que, que sea esa una manera ¿eh? falléis de, de, de, de sentir de alguna cosa pero bueno lo con lo que con lo que no con lo que no puedo ¿eh? estar en desacuerdo y con lo de eh, Que, que estamos en una, viviendo en una sociedad esquizofrénica en la que apenas se siente nada. Concretamente esa frase de Taylor Durden de tenemos trabajos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Eh, yo tengo lo muy presente. Tengo lo muy presente porque sabéis una cosa. A ver, esa mierda que, que no necesitamos, que no necesitamos para disfrutar. ¿eh? Porque sí, sé que queda muy buen rollista y muy de discurso de, de maestro de escuela y de libro de autoayuda, pero yo creo que no deja de ser verdad lo de que cuantas más cosas tenemos, ¿eh? Eh, menos satisfechos estamos. Porque, no sé, precisamente yo creo que, pre como el, el. A ver, digamos que estamos inmersos en un mundo ¿eh? en el que. Por la publicidad, por la opinión de los demás, por lo que nos dicen, por lo que nos recomienden, eh, ...empúchenos a, a desear poseer. ¿eh? A desear poseer de algunas cosas. ¿eh? A desear poseer esa mierda que necesitamos. ¿eh? Y, y claro, la gente esfuérzase en, en conseguirlo. ¿eh? Trabaja por conseguirlo. ¿eh? Y llega a poseer una cosa, pero. como como oye una mierda que no necesitamos ¿eh? y una necesidad creada la satisfacción que algama cuando lo posee bueno pues ya relativa ¿eh? no ya lo mejor toda la satisfacción que él suponía que iba que iba a experimentar eh, experimenta un contraste negativo que se llama ¿eh? Eh, como un reforzador que él tenía la expectativa de que iba a ser grandioso resulta que no lleva tanto entonces igual lo que necesita o lo que piensa que necesita es algamar otro reforzador mayor, es decir tener otra posesión más grande, mayor, más moderna ¿Mm? eh, hay unas semanas, falaba yo de la tecnología veis que la tecnología avanza eh? unas velocidades a veces dices tú llegas a pensar incluso, pero bueno a ver eh, si, si Cómo es posible que hoy salga este aparato y en unos meses salga otro aparato que sea exactamente igual que esto, pero con una pequeña mejora que ya que no lo tenían ya, uno llega a pensar ya desde el punto de vista conspiranoico que a lo mejor lo que pasa es que sí que ya lo tenían, pero pero que dijeron venga vamos a darles este y van a comprar este. y van a gastar muy bien de perros en este y van a trabajar para tener para conseguir esta mierda que no necesiten y después vamos a deseos este otro porque como van a ver ¿eh? que ese no os da tanta satisfacción como creíen igual piensen ah, pues este eh, no me daba esa satisfacción porque tiene un giga menos que ese nuevo y yo lo que necesito es ese giga Estoy pensando, yo qué sé, telefonucos de esos. ¿eh? Teléfonos listos, de los que hay ahora. Yo sigo teniendo un teléfono tonto, pero hay teléfonos listos. Y entonces igual la gente piensa eso. ¿eh? Un tel este teléfono listo tiene tantos gigas, pero pero no me satisface. No, eh, no me veo yo satisfecho. trabajé como un mulo para pa conseguir estos cientos de euros ¿eh? que necesitaba para comprar esta mierda que no necesito, pero que deseo. vi que no me satisface yo lo que necesito y otra mierda que tenga más gigas todavía ¿Mm? entonces compra esa mierda que tiene más gigas y al comprar esa mierda que tiene más gigas, claro, ves obligado también a mantener un, un estilo de vida un, un, un trabajo, por ejemplo ¿Mm? ese antiguo chiste tan manido que ahora podía decidirse de, de muchos productos pero en aquel momento decía del coche lo de ¿Eh? Tengo un coche para poder ir a trabajar, tengo un trabajo para poder pagar mi coche. ¿eh? Eso decía la misma persona. Que yo cuido que es verdad, ¿eh? de alguno puede decir, bueno, sí, pero eso no deja de ser una reducción al absurdo para hacer. No, no, que reducción al absurdo ni que hostias... ...que Es la puta verdad. ¿eh? Yo, bueno, pues ofertáronme a veces trabajos en los que, bueno, pues no sé si en ninguno tenía necesidad absoluta de coche, pero. Pero más de uno, bueno, pues hubiera sido una cosa muy, muy necesaria. Muy necesario que me hubiera dado, otorgado mucha comodidad, digamos, para los demás mucha comodidad. Eh, por fortuna en algún momento que tuve la, la tentación o que pasó por la mi mente la idea de, de hacerme con un coche eh, para pa, pa, pa ir a trabajar, eh, por fortuna no lo hice Porque, claro, por ejemplo, yo si en aquel momento hubiera comprado un coche para ir a trabajar y después, bueno, pues el trabajo acabábase, sí, pero el coche iba a seguir ahí. Entonces, ¿yo ¿qué hacía con ese coche? Bueno, pues ya tenerlo, supongo que lo mantendría. Para mantenerlo, pues vería me obligado a trabajar más. ¿eh? Y claro, vería en, en, bueno, pues en el círculo vicioso ese de comprar un coche para ir a trabajar y ahora no tengo que buscar trabajo para poder pagar mi coche o para poder mantener mi coche. ¿Mm? Y una cosa curiosa, y una cosa curiosa porque las posesiones muchas veces, les más de las veces, eh, agarrante, ¿eh? agarrante del pescuezo. ¿eh? que fuera un poco más vasto que yo diría agárrate de los collones yo no soy vasto y además como el programa lo fue para hombres y para mujeres las mujeres no tienen collones pero sí si tienen pescuezo eh les posesiones agarranles ahí el pescuezo también igual que a los paisanos ¿eh? ¿Eh? si tienes yo qué sé pues un piso un coche un estás comprando muchas cosas por el mismo precio ¿eh? estás comprando pues eso unos metros cuadrados de vivienda Eh, estás comprando un, un vehículo, pero al mismo tiempo estás comprando un montón de obligaciones que no te van a desear, eh, que no te van a desear solo. Estás comprando las obligaciones de, de tener unos seguros, de tener que pagar todos los meses un recibo de electricidad, eh, un recibo de agua, <ríe> un, una cuota de comunidad, ¿eh? un, un, una revisión en el taller una vez al año... ¿eh? un cambio de aceite, un impuesto de vehículos de tracción mecánica o un impuesto de bienes inmuebles ¿eh? y estamos nada más hablando de de los, de los coches ¿eh? o de o de las viviendas, pero podríamos hablar de necesidades creares mucho más pequeñas estábamos hablando hay un momentín de los telefonucos pequeñucos de los, pero pero listos ¿eh? ¿Eh? de los tontos ya también te, te tienen bien agarrado pero los listos garante todavía más porque claro, una vez que trae eh, lo que decía yo el día este que falaba de la tecnología y de la, y de la, y de la técnica y de estas cosas en el momento que lo tienes luego cuesta mucho desfacerse de él eh. Eh, aunque sí, no te produce la, la satisfacción y tal, pero bueno ¿eh? necesitas tenerlo digo yo, porque yo por fortuna de momento no lo tengo y no lo quiero precisamente por eso porque es posible que me hiciera dependiente de él eh, aunque no me satisfaciera Mira, y por ejemplo, ¿eh? eh, acuérdome cuando yo ya era cuando yo era mozo, ¿no? más mozo que ahora, menos bello que ahora, como queréis decirlo, valen valen de los dos maneras, eh. eh acuérdome que una cosa que hacía mucha ilusión, que te regalaron un, un disco, ¿eh? un CD de música, ¿eh? o una casete, en los tiempos de les, de las casetes aquellas, ¿eh? de formatos punto punto wav y punto tdk ¿eh? aquellos formatos que bueno ya hay muchos más formatos también eh pero, pero bueno oye esos dos porque salís mejor ya más ya me salieron un día y pues que queden como muy gracioso muy gracioso por la vida ya ves yo veo que no que no soy nada ¿eh? gracioso quiero decir no bueno, del otro soy aprendiz de muchos eso sea, sí no, lo que no soy es maestro de nada pero aprendiz aprendiz de muchas cosas diferentes ¿eh? Eh, eso que hacía mucha ilusión que te regalaran esos cosuques ¿eh? o de, no hay ninguna ¿eh? acuérdame yo que sé pues llegar a incluso aunque no te lo aunque, aunque no te regalaren el cedro original enterate de que da alguien tenía una casete ¿eh? en el que tenía grabado un disco de qué sé yo de voy a decir unos que me hizo a mí mucha ilusión de Tijuana en Blue ¿eh? hostia chaval ¿eh? saber que que, que que ese disco que eh, que estaba que estaba al, al tu alcance que debas a poder pedirlo prestado y debas a poder grabarlo una ilusión eh, tener aquel tal porque dices tú joder vaya cómo me molaría tener todos los de tijuana en blue pero bueno nada más tengo este pero vaya cómo mola ahora tengo los dos tengo los dos de todo lo que quiero porque la discografía de, de cualquier grupo está a un par de clics de ratón de distancia, <ríe> no tengo más que, ¿eh? que meterme en internet en algún sitio, que, ¿eh? que lo descargue todo piratón, ¿eh? y, y, y ala, ya está, ya está, tan sencillo como eso, eh, eso ya no falla aquella ilusión de aquel momento, ni no mucho menos, pero no podría vivir ese estello, ¿eh? Ahora me dicen, venga pues acabó sete la conexión a internet y acabó el ordenador, quitamos todo lo que, o podría decirlo yo digo, joder, son un mogollón de perres ¿eh? que estoy dejando todos los meses en, en, en una mierda que no necesito ¿eh? para vivir, porque qué necesidad tengo yo de esto que me quita decir a ver internet a un centro social que lleve papu ¿eh? porque tengo que tenerlo en casa y pagar la conexión Y trabajar para pa poder pagar esa conexión. Vaya amigo, pues porque ya te he pillado. Ya estoy absolutamente pillado. Y es curioso, no, no me satisface, no me da esa satisfacción que me daba en aquel en ese momento. Pues eso, un, una cinta grabada con un disco de los Tijuana en Blue. Ahora tengo toda la discografía, pero ya no me falle esa misma ilusión. Y un día voy por la calle o entro a un bar a. de un vaso de agua, está sonando un cantar ¿eh? pregunto de quien ye, eh Llego pa casa y descargo toda la discografía de ese sí porque me gustó ese cantar y qué? ¿Mm? Fue mi ilusión no, es sencillamente que que está ahí ya está llegando el momento en que ya ya ni siquiera me molesto en, en descargar canciones siento la canción en el momento que, ¿eh? que me apetece Eh, por algún sitio de estos que se puede sentir, por el YouTube o por ahí, y a paso de ella. ¿eh? A paso de ella, la satisfacción ya muy pequeña. Pero por embargo, no podría vivir sin ello. Bueno, no podría vivir, claro que viviría, pero iba a costarme un huevo, ¿eh? iba a costarme un huevo para pasar sin ello. Pero bueno, oye, en fin, ya lo que llegué, estoy pifiado a. a eso y bueno, pues son yo una pasta, un, unos cuantos euros que todos los meses tengo que asegurarme de ganar para poder pagar esa mierda que no necesito. Por fortuna hay, hay mucha mierda de la que no necesito que que que no la tengo, ¿eh? Que no la tengo y que tengo la gran fortuna de que de que no la deseo, ¿Mm? Con esto no quiero decir que sea sí yo muy guay ni muy especial, no, no, todo lo contrario, posiblemente. ...muchas veces pienso que... ...a ver... ...seguramente allí hay mucho más feliz... Un, ...uno del África que... Eh, ...que tiene lo justo para vivir... ...pero que tiene amigos... ...tiene familia... ...tiene que sé yo... ...disfruta de la vida a la su manera... ...de hecho bueno... ...oye las estadísticas oficiales... ...dicen que los más... ...tristes, los menos felices de... Ser, ...se autoconsideren... ...o nosotros consideramos menos felices del planeta... somos los del primer mundo consideren ser mucho más felices la gente de África son los que tienen el el récord de de felicidad no sé tampoco bajo qué criterio lo supongo que sencillamente pues con la con la pregunta con la autopercepción de la de la persona y no de ser verdad mí si me preguntan ¿yés diría pues no a ver Como voy a ser feliz dice ya anedónico y miserable José siendo anedónico no puedes experimentar felicidad y si encima a es miserable pues pues ya que más información que es y no sé si como yo pues pues muchos otros o me supongo que sí porque hay mucha gente que que se suicida se suicida imagino que yo porque la vida no nos parece una cosa agradable no obtienen el reforzo no tan satisfechos no tan felices La, el suicidio, pues por lo visto, ya es la primera causa de muerte de la gente de mediana edad de eh, de Quindas de, de, de, de, de, de eh Mediana edad, supongo que va desde los 15 a los 40, o, o no sé por ahí. Yo sé que todavía estoy ahí dentro, ¿eh? o sea que todavía puedo suicidarme en cualquier momento. No tengo yo intención ahora mismo, pero bueno, yo qué sé yo. <risa> Mira, yo curioso, no tengo intención, pero tampoco yo que tenga yo nada contra ello. eh el que se quiera suicidar que se que se suicide y tampoco no tampoco no pasa nada ¿eh? tampoco no pasa no pasará nada por ello eh, sigo entonces con el tema de que bueno pues que eh, pese a que pese a que bueno las estadísticas los estudios dicen que no por tener más cosas ya es más feliz a veces pienso que a los mejores yo sería más feliz si si hubiera decidido tener cosas o, o si hubiera decidido creerles las cosas que, que, que me decían no que me decía a tu alrededor a lo, a lo que me empujaba todo no eh, hombre hoy estoy con, absolutamente convencido de que de que ideas falsas pero lo mejor quisiera más eh, nunca convención una vez me he convencido nunca no conocerlo no yo un lo del personaje este de Matrix vistes vistes Matrix a mí es una peli que me que me gusta mucho No, estoy muy cinematográfico esta, esta noche. Aprovecho para deciros pues, que, que si queréis sentir a, eh, a una persona hablar de cine con verdadera pasión, sentí pasión de cine en esta en esta misma emisora. Me parece que ahora pasó para pa los sábados. Madre, no lo sé. Bueno, pues mira, ponéis la cuca de ese mes en cuando y hasta que lo topéis, que hay un programa de cine que, que da gusto. ¿eh? Eh, pero yo estaba hablando de Matrix. Hay en Matres un momento en el que el, el traidor Cifra está eh, comiendo una chuleta ¿eh? y está comiendo una chuleta en compañía de, de los malvados agentes del sistema ¿eh? y está diciendo eso de, mira, estoy comiendo esta chuleta y sé que es mentira, que no existe pero, pero dame igual, está buenísima, está muy rica ¿eh? y es mentira, es mentira, es una ilusión pero qué más da ¿Eh? Bueno, pues yo a veces me vuelvo, pienso un poquín como el traidor ¿m? El traidor que terminaba masticando la chuleta y diciendo eh, Lo que aprendí con los años, una cosa así Y que la ignorancia y la felicidad Bueno, pues yo a lo mejor hubiera tenido que ser un poquín más ignorante y Igual yo era un poco más feliz Porque, bueno, no sé hasta qué punto eh, puedo escapar de, de la idea general ¿Eh? Que te obliga a tener, que te obliga a trabajar para tener cosas. Claro, te obliga a trabajar, ¿eh? a trabajar me refiero al trabajo asalariado, ¿eh? para ganar dinero para poder pagar cosas. ¿eh? Tener un trabajo que odio, que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. ¿eh? Y así no la, la cosa. Y eh, claro yo bueno estoy me van a hablar de mí estoy, está quedándome un más atrás el programa pero bueno yo casi siempre así, ¿no? casi siempre asina. Eh, yo digo yo, pero bueno, hay mucha gente Joder, mucha por lo menos de alguna Que, que pasa como a mí ¿eh? Lo que pasa que, bueno, a mí duerme lo mío, <risa> saber Entonces, cuando vos lees les mis cosas ¿eh? Además no dejen de ¿eh? De servir como ejemplo de, de general, lo que pasa que así Como falo de cosas mías, nadie puede decir Que falen sin saber ¿eh? pero, Oye, yo bien que bien que sé de qué va de qué va esto, porque estoy contando pues luego lo que me pasa a mí. Que, que bueno pues que tengo la suerte o desgracia ¿eh? de no sentir esa de no tener esos esquemas de pensamiento que me obliguen a desear cosas que no necesito, a desear esa mierda que no necesito. Eh, la mayoría de la gente ¿eh? en esta sociedad que está bombardeada, pues bueno, por unos más media que, que bueno, tienen mucha influencia y la gente pues está mucho tiempo conectada a ellos y aparte bueno, pues por el meru esparcimiento de los esquemas de pensamiento de unas personas a otras, que también pasa de una generación a otra, es que más que no son propios, que son alienos. El concepto de alienación lo conocéis. Bueno, de, de varie, digamos que ese término eh, conduce a conceptos que muchas veces no son, son casables, digamos, ¿eh? o casables de todo. Todos más o menos tienen relación, pero no necesariamente todo el mundo explica lo que lleva la, la alienación de la misma manera. Eh, yo una forma así bastante básica que, que entiendo... ¿eh? Eh, que entiendo y que hielo a lo que me refiero cuando falo de alienación hiela el fecho de estar de pensando y razonando con ideas que no hay que, que desarrollar esto mismo a través de la experiencia que son ideas que te pusieron ahí ¿eh? son ideas que bueno pues que son de fuera, que vinieron de fuera vinieron de otras personas, vinieron de... ¿Eh? ...de los tospás... ...vinieron de la tele... ...pero que son ideas... ...que en realidad no son tuyas... ...yo cuido que esas ideas... ...por ejemplo del deseo de, de tener... ...eh... ...pues no sé yo hasta qué punto... ...una persona por sí sola... ...desarrollaría esas, esas ideas... ...porque a poco que te pones a razonar... ...bueno pues... ...no sé... ...entiendes que, que todo eso... ...no es necesario... ¿eh? Y hay algunas de ellas a las que es casi que no puedes renunciar O son más difíciles de renunciar, otras son más fáciles Yo digamos que renuncié a, a algunas y, y a otras no ¿eh? eh, Entonces, bueno, pues ahora mismo, digamos que para mantenerme vivo te ¿eh? Iba a decir para mantenerme vivo y feliz, pero bueno, yo mentira, yo feliz no soy de ninguna manera ...pero bueno, para mantenerme vivo... ...digamos que yo ahora tengo la fortuna... ¿eh? ...y creo que eso sí, una, una suerte... ¿eh? Eh, ...de necesitar poco dinero... ...relativamente poco... <risa> ...habrá otros que vivan con mucho menos que yo... eh. Pues y dirán, joder, ¿de qué vas? Necesitas la de Dios para vivir... ...bueno, necesito de alguna cosa... ...pero tampoco necesito tanto, ¿no? Entonces, como no necesito tanto... Pues a lo mejor tampoco no necesitaba No estaba obligado a trabajar Hombre, siempre necesites de algo, ¿no? O, ¿no? o habrá gente que no necesite nada Que pueda vivir sin trabajar Pero bueno, pues yo soy de los que seguramente necesitan De algún tipo de ingreso, aunque sea pequeño Eh, aunque sea pequeño, muy pequeño, de algo que seguramente otros dirían, llevarían las manos a la cabeza y dirían, ay madre, pero imposible, como puede vivir con tan poco. Bueno, pues eh, la cuestión ya que yo fui construyendo la mi vida de una manera, no sé si me o si peor ya os digo, porque el objetivo que llegue a algamar la felicidad, estoy seguro que no salgama a través de los bienes materiales. pero privándose de ellos como yo te ha visto que tampoco <risa> o sea porque yo no, yo por lo menos no lo no la alcancé tampoco a eh, la cuestión de que eso yo necesito pocos perres ¿eh? para pa vivir y entonces como necesito pocos perres para vivir supondría que en realidad podría podría bueno pues evitar hasta cierto punto la obligación ¿eh? De, por ejemplo, tener un trabajo que odio ¿eh? Eh, lo que dice en el orden de trabajos que odiamos Pues mierda que no necesitamos Yo como no necesito tanta mierda Pues tampoco tendría por qué Estar mm, regatado eh, un trabajo que odio, ¿no? Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo varios trabajos Hay de los que tengo Hay uno de ellos que odio Los demás no, los demás incluso bueno, puedo llegar a, a disfrutarlos, pero hay uno que, que odio uf, profundamente. Y bueno, pues podréis decir vosotros, coño, joder, pues si lo odies y en realidad no lo necesites, mandarlo a tomar por saco, ¿eh? ¿Qué problema tienes? Bueno, pues yo en realidad no entendía casi ningún, ¿eh? hombre, el remordimiento, el remordimiento de decir... Eh, precisamente en un momento que la gente está desesperada porque no en encuentra trabajo, tú que lo tienes, ¿eh? vas a ser tan miserable como Padre ¿eh? Shalu. Bueno, me, pues, soy un miserable, joder, ¿eh? sí, sí claro que voy a ser tan miserable como podría ser tan miserable como Padre Shalu, soy un miserable, ¿eh? joder. Además, mira, yo eso también, yo una cosa que pensé siempre, que hay los que me miran y que dicen asqueroso. y otros que me entienden perfectamente. Yo muchas veces dije, a ver, yo no quiero un gran trabajo, porque ¿por qué? Pues porque hay gente que lo necesita. Pues pues para ellos mayor que para mí, ¿eh? qué Que puedo pasar en sin él. <risa> y esto sido lo totalmente totalmente en serio, ¿eh? Eh, y luego aparte de eso yo, a ver, ya hay precisamente como no, como no tengo esas necesidades que hayáis algunos o sí Eh, pues también me planteé ya hay mucho tiempo ¿eh? ya hay unos cuantos años que nada más iba a trabajar en cosas que me, que me gustaren que me llenaren ¿eh? y en las que pudiera un día decirlo a, a, al, al dominguero de los ramos al, al becario protoquímico y estaba también el el, el, el, el, el gordo del club ¿eh? el, el, el selecto el selecto, el según selecto Eh, y decía ellos que, que los trabajos que yo tenía ¿m? que ningún de ellos en aquel momento eh, ningún de ellos producía nada ¿eh? nada más eran trabajos que consistían en, en conseguir que la gente se sintiera un poco mejor ¿eh? sí sí fuera coña es que era muy poético muy romántico muy guay pero pero ya la ya era la puñetera verdad y yo tenía trabajos y ya hay muchos años que quería tener esos ese tipo de trabajos en los que no produjeran ningún tipo de bien no tenía necesidad de, de producir bienes y sencillamente lo que quería era que la gente se sintiera un poco mejor qué ¿eh? curioso no como como una persona que es anedónica y, y miserable ¿eh? puede puede tener Garnes de que otros se sientan mejor cuando tal se siente de, ¿eh? en general tan mal o más que mal plano, digamos que en general, en general, plano ¿eh? El, alguna vez, muy, muy rara vez, bien, muy raro, muy raro, cada vez más raro, por cada vez ahí van, voy viendo como las pocas cosas que me fascinen disfrutar también van deseando de, ¿eh? de conseguirlo. ¿eh? No sé cuánto tardaré en quedar plano de todo, ya os contaré, ya os contaré. O no, non vos contaré, porque una das as cousas que me fai pasalo bien lle venir a Radio Cuca a falar e bueno, pois cando ya non me feigas interviño supongo que deixaré de de venir a Radio Cuca a falar, entonces ya non vos lo podré contar, Bueno, en fin, oye que íbamos a que íbamos a facer, ¿no? Que pensei a facer la la sintencia e que e voy a facer yo que ya habré quedado plano para aquel momento cada ¿Eh? plano que llegue una cosa que llegue peor pasarlo mal o no sentir nada ¿eh? yo más de una vez pensélo eh y más de una vez pienso porque yo qué sé pues Puedes hacer tu joder pues mejor no sentir nada que, que sentir que sentirte mal no mejor no sentir nada ya que no puedes sentirte bien entre mal y nada pues mejor nada Sí, claro, a ver, tiendo la to la lógica. Lo que pasa que también es verdad que, joder, que tiene la capacidad para sentirse mal, seguramente también tenga la capacidad para sentirse bien, ¿no? Y a lo mejor vale la pena alternar el mal y el bien y no quedar siempre en el medio, ¿no? Siempre en la planicie, ¿eh? en cuando poder subir a la montaña, aunque de alguna vez tengas que bajar a lo más fondo del valle. No sé, eh, digo lo yo Igual esto lo digo ahora Y si en algún momento lo paso realmente mal Pues entonces diré Ay Dios, qué feliz era yo cuando ya era plano ¿Eh? No, feliz no <ríe> Qué plano era yo cuando ya era plano Qué bien me lloraba cuando ya era plano Que ahora que, que estoy pasándolo Que estoy pasándolo mal Pues no lo sé, igual Igual igual sí, eh. igual llego a esa A esa conclusión eh, Venga, sentí un, un Cantarín, voy ponemos un cantarín Que está muy me enseñaba a todas estas cosas que que estoy que estoy diciendo ahora mismo vale venga sentirla Tantos prejuicios, tantos temores Pensando que los miedos nos hacen mejores Y luego nunca nos acordamos De que los días vividos fueron cortos por algo Y luego siempre nos asustamos Cuando el del agua daña viene a buscarlo Todos vamos a morir Si así todos a morir Porque todos vamos a morir Esfuerzos justificados en acumular objetos venerados, tantas reverencias y pavoneos rindiendo cortesía al color del dinero, tanto vivir acojonados, amedrentando a otros para ser respetados, tanto mirarnos en el espejo sin querer asumir que somos más viejos, tantos valores de los que presumimos mientras nuestros hijos queman mendigos. tantos dogmas y leyes sagradas por las que mataremos a quien lleve la contraria, tantos principios irrenunciables que nos identifican como seres admirables, tantas miserias disimuladas creyendo viendo que esta peli nunca se acaba. Y luego nunca nos acordamos de que los días vividos fueron cortos por algo y luego siempre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 Sigue sintiendo Radio Cuca. Sigue sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de la nuestra página web www.radiocuca.radiocuca.org. Sigue sintiendo Nedonia. Sigue sintiendo al Nedónico miserable. esta noche bastante anedónico ¿eh? y bastante miserable pero al fin y al cabo si estás sintiendo esto pues bueno, porque te gusta la anedonia y la miseria, ¿no? no sé exactamente a lo mejor puede ser porque tú también te sientas un poco anedónico y un poco miserable o a lo mejor porque tú te sientes feliz y te regodeas en la Anedones y en la miseria de los demás, en este caso de mí. ¿eh? Tranquilo, no me, no me molesta. <risa> pues regodeate todo lo que quieras. Que yo bien. Si yo si fue falta, ¿eh? eh, regodeo más en la mi propia miseria para que tú puedas regodearte en la tu felicidad. ¿eh? Eh, yo creo que como recuerdo, ¿eh? como recuerdo. como tan intensos y tan emocionantes aquellos momentos, los que yo sentía ilusión y felicidad, ¿eh? yo de verdad que hago todo lo posible para que otra gente también pueda sentirlo, aunque no pueda sentirlo yo ya, pero que otra gente por lo menos pueda sentirlo, joder. A, a ver, hombre, dentro de unos límites, si hay uno que me dice, oye, yo sentiría muy feliz ¿eh? si si cogiera este este este cuchillo. y te sacaron un pues diría yo, oye mira pues lo siento jodete, <risa> jodete porque por la mi parte no voy yo a poner de mi parte para que seas feliz, ¿eh? Si la tu felicidad implica sacarme un cuello ¿eh? Eso, siéntalo no, oye, si puedes hacerlo por la fuerza, pues mira bien, oye, yo no soy un, yo soy más bien débilucho, ¿eh? Entonces, oye, pues será fácil que si lo fáis por la fuerza pueda sacarme un huello. Pero, pero seguro que yo no voy a desearme sacar el huello para pa proporcionarte felicidad a ti, a ver si me entiendes. ¿eh? No llegué por nada, no llevo por ninguna cosa en especial, pero llegué pues, como que no. Y bueno, pues pues seguimos, seguimos, ¿eh? seguimos un, un poqueñín con el tema, que no se me fue la, la pinza, ¿eh? yo, yo sigo, sigo sabiendo que yo lo que lo que quería, lo que quería decir esta noche, donde quiero, donde quiero llegar. Eh, hasta ahora toqué ¿eh? dos, dos conceptos, seguramente toqué más, pero los dos que más interesado estoy en, en comentar esta noche son el de las necesidades, creaes, ¿eh? Y, y también el de el de la alienación ¿Eh? si creemos necesitar de algunas cosas que en realidad no son necesarias eh, pues seguramente porque tenemos eh, estamos pensando con ideas que no desarrollamos ¿eh? por nosotros mismos ¿eh? Eh, estamos pensando con ideas con esquemas que vienen que vienen impuestos desde de, de fuera, ¿eh? en otros sitios, y a través de los medios, ¿eh? a través de, de toda la educación, ¿eh? todo el sistema educativo, todos, o casi todos los, los, que, ¿eh? los que estamos ahora mismo por aquí. Eh, bueno, yo, a lo mejor estoy yo solo, o a lo mejor está alguien más, no lo, sé, eh, no lo sé. Pero bueno, teamos los que teamos, y es muy posible que hayamos pasado... Bueno, una buena parte de, ¿eh? un buen porcentaje de la nuestra vida sometidos a un sistema educativo que bueno pues que nos, que nos insertó todos unos esquemas de pensamiento, aparte del gran porcentaje de la nuestra vida que pasamos seguramente viendo la tele, ¿eh? Yo, por fortuna, hay muchos años, y ¿eh? mira, eso sí una fortuna, no digo eso de por suerte de desgracia, yo por fortuna hay muchos años que, por ejemplo, mmm, estoy libre de tanto, bueno, estoy libre de la tele, estoy libre de sistema educativo también, <ríe> marché de él y espero, espero no me nunca nunca. ¿eh? Bueno, qué sé yo, igual vuelvo de alguna vez, igual, pero bueno, que son dos cocinas que seguramente, pues bueno, van insertando nosotros unos determinados esquemas, porque si no, porque a ver, por qué toda la gente de, de, de un determinado entorno piensa más o menos igual, ¿eh? Vosotros decís, no, no, piensan igual. ¿eh? Unos son del PSOE y otros son del PP. <risa> y ahí los hasta de, del Podemos y, y de, de otros, ¿no? Hay muchas cosas, mucha variedad. Bueno, sí, vale, hay mucha variedad, pero... ¿eh? Como tantas otras cosas, depende de la distancia con la que lo miremos. ¿eh? Seguramente para pa un, pa uno que viva en el África Central, pues tampoco habrá mucha diferencia. ...entre todas esas cosas... ...que somos más o menos iguales... ¿eh? ...cuando ves las cosas desde la distancia... ...pues bueno, normal... ¿eh? ...y como cuando ves desde la distancia... ...cuando dices tú, joder... ...pues... ...hubbieu y la caridad... ...tan tan muy llueña el uno del otro... ...bueno, depende... ¿eh? ...eso si lo ves desde desde la caridad... ...pero si lo ves desde de París... Eh, pues igual desde coño pues tampoco tanta yoño no eh, y ya no digamos si lo ves desde Vladivostok que de esto coño tan pegados coño una hora de, de carretera ¿eh? tan pegados bueno pues en otras cosas eh, lo mismo no la distancia normalmente eh, no permite ver los matices y les y les diferencie, son más grandes cuando les ves desde de, de cerca ...y eh, bastante significantes... ...cuando les ves de lloñe... Por, eh, ...por eso digo yo que más o menos... ...toda la gente que compartimos un entorno... ...que compartimos un sistema educativo... Eh, ...más o menos igual o muy parecido... Eh, ...unos medios de comunicación... ...más o menos iguales... ...para, para todos, estuvimos todos más o menos sometidos... ...a, a unos medios... ...muy parecidos también... Eh, ...todos más o menos vemos... películas parecidas... leemos libros variados sí... ...pero bueno... Bueno aquí igual ya estoy fajándome un poco porque precisamente en la literatura y muchas veces donde se intenta romper esos esos esquemas pero bueno el es caso que oye que estamos sometidos a, a todos ¿eh? a una serie de, de de fuentes eh que continuamente están lanzándonos esos esos esquemas ¿eh? esos mensajes y un poqueñín como pequeña película de John carpenter la de están vivos ¿eh? si la visteis que bueno pues que eh, que el mensaje de aquel de obedece se sumis o tal que estaba enlazando aquella especie de, de extraterrestres Eh, a través de a través de muchos medios, aunque llegar a nosotros de manera inconsciente, eh, llegar a la gente de manera inconsciente, pero bueno, que estaba enlazando a través de a través de todos los medios. Bueno, pues esto todo no mundo deja de ser una cosa parecida. Eh, estamos pensando a través de esquemas que no son los nuestros, porque a lo mejor si pensáramos con estos esquemas no veríamos la, la necesidad de tener un coche más grande un, o un coche, aunque fuera pequeño, eh, igual no veríamos la, la necesidad de, de tener un teléfono listo, a lo mejor ni siquiera tener un tonto. ¿eh? Eh, a lo mejor no veríamos todo eso. También es verdad que bueno pues que el intentar evadirse todo eso, pues llevate también un poquillín al aislamiento. Lógico, a ver, porque cuando estás en, en una... Cuando perteneces a una sociedad en el que el 99,9% de las personas piensan a través de, de esos esquemas, tú por mucho que los entiendas y que digas tú no esto oye todo falso y no sé qué, ¿eh? esto es tu mierda que no necesitamos, pues mira colega estás fuera, ¿eh? estás fuera y es un, una especie de enfermo mental. Al fin y al cabo la enfermedad mental eh, a mí gusta decir que es inadaptación ¿eh? sencillamente. que lo que en un sitio hay trastorno mental no necesariamente y en otro yao. ¿Eh? A ver, entendámonos, trastornos mentales muy potentes, como ¿eh? pueden, ser, pueden ser determinadas formas de, ¿eh? de esquizofrenia, ¿eh? de, de psicosis, bueno, pues oye, vale, sí, eso, eso seguramente hay un trastorno mental en cualquier yao. Pero, pero trastornos mentales más pequeños, estos eh, denominados tradicionalmente, antiguamente, los trastornos ne neuróticos, eh, los trastornos por ansiedad, que llevase más que más moderno, pues seguramente tampoco son exactamente un trastorno igualmente en todas las partes del mundo. Bueno, en la historia tenemos ejemplos de, eh, de cómo en algunos sitios incluso hasta el retraso mental se consideraba eh, que lo tenían personas que fueran tocadas por los dioses ¿eh? y bien de puta madre y en otros sitios pues pues poco menos que los bueno poco menos no y poco más que los los encadenaban debajo del debajo del fragadero ¿eh? sí <ríe> hay mucha mucha mucha variedad para pa esas cosas pero bueno eh, digamos que aquí ¿eh? el no en no seguir esos esquemas ¿eh? pues llevaríamos a, a ser casi prácticamente enfermos mentales aislados por supuesto ¿eh? aislados pero pero enfermos mentales estoy percanceándome mira no me pescanceara todavía de que tengo un mensaje eh, a ver, cómo oye a ver ah sí oh aquí aquí está la la rapaza esta eh, la la mis de guatemalteca ¿Eh? la María hola buenas noches María no sé a qué, a qué hora me pondrías la, la el aviso este porque la verdad es que no estoy mirando para para el chateo ¿eh? estoy estoy más a, a, voy a, a soltar aquí el el, el discursín ¿eh? estoy soltando el discursín pero bueno oye que eh, un saludo ¿eh? un saludo muy muy grande y muy y muy y, y muy potentorro vale Eh, que no me acuerdo qué estaba diciendo así ah, es todos los de los esquemas de pensamiento que nos pusieron desde fuera bueno pues una historia eh, un esquema eh, una forma de pensamiento que, que bueno pues que está muy inserida en la mayoría de la gente eh, que bueno que está muy relacionada con estos otros pero eh, a ver está claro que si quieres tener eh, facete con todas esas necesidades eh, crea ¿Eh? que no tienes falta de 10 está claro que si quieres tener un teléfono listo ¿eh? tienes que tienes que trabajar para conseguir perros para tener el teléfono listo está claro que si quieres tener un, un coche ¿eh? potentorro ¿eh? pues tienes que tienes que trabajar para conseguir perros para tenerlo para mantenerlo para mantener ese ese coche potentorro ¿eh? Pero bueno, eh, supónse entonces que si no sientes esas necesidades, no sientes el deseo de, de poseer ¿sí? esas cosas, pues en realidad no tendrías ni siquiera por qué, por qué trabajar, ¿no? Claro, a ver, ya lógica pura. Si tienes que el, el trabajo ese, como dice Taylor, en los trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos, ¿Eh? Pues si no quieres esas cosas que, que, no, ¿eh? que no necesites Esa mierda que no necesitamos, como él dice Pues tampoco tendrías por qué trabajar Pero, pero ese esquema ¿eh? ese Está muy, muy aferrado ¿eh? Mucha gente Muy bien asitiado, ¿eh? Muy bien cimentao ¿eh? Y la gente asume que hay que trabajar ¿eh? Hay que trabajar, hay que tener un trabajo ¿Eh? Joder, siente que... A ver, seguramente ya es prácticamente imposible vivir eh, Prácticamente imposible, yo casi diría 100%, pero no me atrevo Porque seguramente hay más de un ejemplo que, que, que, que diga lo contrario Pero bueno, pues estar en serio de una manera o de otra El sistema económico mmm, pf, nunca da otro ¿eh? Nunca da otro Pero, y bueno, estaré sería un sistema económico y hay algún ejemplo más de gente que consigue no apenas no trabajar, pero bueno, que al fin y al cabo trabajar un poqueñín y es casi, casi inevitable, ¿eh? y casi inevitable lo que ocurre es que, a ver, trabajar lo que necesites, ¿no? Si tú no necesites... Eh, por ejemplo, lo que yo os cuento, bueno, pues yo quiero... ¿Eh? o otras personas pueden decir yo quiero nada más trabajos que me gusten ¿eh? que me sienta bien faciéndolo ¿eh? que me dé algunas perras pero que aparte de ello que bueno pues que eh, consiga de alguna cosa más a través de ello no ¿Eh? que hagamos una satisfacción una pequeña satisfacción por lo menos o por lo menos ya que no sufra que no me lleven a sufrir ¿no? sea ya, físicamente sobre todo Eh, psíquicamente eh, que no te estrese que, que no resulte ansioso entendemos no ¿Eh? entendemos no Entendémonos. pero claro el, el, el esquema es y de hay que trabajar ¿eh? y qué suerte de tener trabajo y lo que te dice tanta gente que no falte que no falte y, bueno yo claro cuando alguien me dice que no falte siempre digo ya hostia, no no yo tengo mucha suerte que lo tengo pero claro, lo, digo lo porque, joder, está diciéndomelo con la mejor intención y, y, y este esquema además que yo tengo, no sé si propio sea lleno, yo creo que propio porque estoy, no creo que haya nadie tan miserable como yo para meterme en una cabeza. Mm, bueno, pues no, ya no llega no lo tenga otras personas y que seguramente no lo entiendan tampoco, eh, no lo entiendan tampoco. Aquí sí, porque los intentos de la neodonía sois... siente raro <risa> y bueno que tampoco me, me importa mucho que lo entendáis que no lo entendáis ya veis como como este tema ¿no? <risa> y yo lo y, y, y ya está y ya está pero bueno que digamos que, que yo no tengo esa, ese esquema de la necesidad del trabajar ante todo ¿eh? trabajar pues es necesario pero bueno vamos a imponer también las les, les nuevas condiciones de, de trabajo si podemos oye mucha gente que no puede a mucha gente que tiene necesidades que no son creaes ¿eh? que son necesidades básicas y que necesita perros para cubrirles y que la manera de agamar esos perros a través del trabajo salarial hay una y otra, lo mayor el trabajo es una mierda y no obtiene ningún tipo de satisfacción con él pero por lo menos obtiene la satisfacción de, de ese reforzador secundario ¿eh? tan importante ¿eh? que se puede cambiar por todo que lle el dinero, perres perros ¿eh? Eh, ¿Qué ocurre cuando no tienes necesidades ni básicas ni creáes, O no tienes muchas, o puedes cubrirles de otra manera, pues igual a lo mayor, eh, el fecho es y de ganar perres pues no te resulta tan satisfactorio, claro. Eh, un reforzador secundario, como y el dinero, Eh, y es satisfactorio en la medida que puedes cambiarlo por otra cosa. El dinero sí no lleva nada. ¿eh? Son papeles, son trocinos de metal o, o son sencillamente anotaciones en, en, en un ordenador. ¿eh? La mayoría de ellos son sencillas anotaciones en un ordenador. Eh, claro, entonces, ¿eh? ¿qué hacemos? ¿Qué, qué hacemos? ¿eh? Eh, si no si tienes necesidades resulta que, que, que eso se convierte ese reforzado secundario y conviértese en, en la nada ¿eh? pero dicen de eso de bueno hombre pero guardes para cuando no haya cago la mar y que voy a atar así toda la puñeta la vida que va a pasar como como lo que decía el cantar este y de ¿eh? al final nunca nos recordamos que los días vividos fueron cortos por algo ¿eh, no ¿Eh? Si te has tu puto día ganando Unes perros que, que en realidad Tampoco no necesites ahora mismo Que sí, que es verdad, que lo mayor necesites En algún momento Pero lo mayor no les necesites nunca no Mira, dicen que una manera Muy muy guapa De, ¿eh? de, de pescancarse De este tema Y estar al borde de la muerte ¿eh? Porque la gente Que, que llega al borde de la muerte Entonces dice, madre de Dios Si salgo de esta entonces voy a hacerles las cosas de otra manera y voy a disfrutar más, ¿eh? y, y voy a y, y voy a trabajar menos, y voy a, a, a, a ponerles en otro orden las necesidades y tal. ¿eh? Y hay gente que, que sale y que efectivamente lo hace. Y hay gente como yo, <ríe> que, que tuvimos al borde de la muerte... ¿eh? y seguimos cometiendo los, los mismos errores hombre, no sé si los mismos a lo mejor de alguno menos ¿eh? a lo mejor de alguno menos pero de alguno también que es esto no tendría por qué cometelo ¿sabéis por qué sigo yo ¿eh? aguantando? ¿eh? sigo aguantando un poquillo porque estoy metido en el dilema ¿eh? decide que yo me siento un poco menos mal cuando consigo que otra gente se sienta un poco mejor Eh, gusta mantener contenta a la gente no me gusta eh, no me gusta que disgustarlos digamos y bueno pues lógicamente la, la gente que me quiere que me aprecia como no entiende eh, como no entiende este esquema raro que tengo yo tienen el esquema de todo el mundo eh, llevarían las manos a la cabeza si yo eh, abandono un trabajo así porque sí claro hay gente que está muy contento hay... El, el, el anedónico te entraba yo, hombre menos mal y no sé qué y claro lo mejor da ni más valor al al fecho de de tenerlo que que al que al que al no sé ¿eh? al fecho de que el anedónico sea un poquillo menos anedónico bueno no yo os puedo no eh? no yo os puedo echar la culpa de ello lo que ocurre que bueno pues que me tienen en este en este dilema también es verdad que, a ver, supongo que ya adivinaríais después de ¿eh? más de una hora de, de programas, entiendo eh, seguro que ya adivinaríais que ya que ¿eh? tengo un trabajo ¿eh? tengo varios, pero uno de ellos estoy hasta los huevos de él ¿eh? y estoy estos los huevos de él y estaría deseando decir, venga, oye, que mañana no vengo ¿eh? tal yo y soy feliz estaría deseándolo estaría deseándolo mucho ¿eh? Eh, pero no fallo aguanto, aguanto aguanto Dios, no, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, sí sé por qué, aguanto, aguanto por tres personas, no, no aguanto por mí, ¿eh? yo preferiría, mira, como digo muchas veces, ¿eh? Eh, a otra gente digo, mira, yo si tengo que comer macarrones todos los días, como macarrones todos los días, ¿eh? y si tengo que comer verces todo el puto día, como verces todos los putos días, de verdad, ¿eh? de verdad, de verdad, Sí, a lo mejor luego cuando tenéis, yo diré, me cago en día, que bien estaban aquellos tiempos cuando podía comer chuletes. Ah, no, si yo mentira, que yo no como chuletes. Bueno, pues diría, que bien estaban aquellos tiempos en que podía ir a comer por ahí. Ah, no, coño, si yo nunca como por ahí, ¿eh? No, no encuentro ningún tipo de satisfacción, no tengo necesidad de comer por ahí. ¿Eh? Igual diría, ay, Dios, ahora qué putres estoy pasando, ¿eh? ¡Qué bien estaba en aquellos tiempos en que podía moverme en coche! ¡Ay, no! ¡Si no tengo coche! ni quiero coche! ¿Eh? No quiero un quemador de dinosaurio muerto! ¿Eh? Entonces, ¿para qué coño trabajo? ¿Para qué coño aguanto? ¿Para qué coño estoy dando horas pasándolo mal? ¿Para qué coño tengo calentones? ¿Para qué coño tengo...? ¿Por qué tengo que sentir ansiedad? Cuando yo podía estar haciendo tres cosas que me gusten mucho más. ¿Mm? Mira ahí, por ejemplo... Esta mañana... ¿eh? fui a la huerta casi no puedo ir porque claro como tengo que trabajar porque hay que trabajar ¿eh? trabajo es porque trabajo mucho más ¿eh? cuando voy para la huerta si eh, trabajo físico y tal allí sí que ¿eh? sí que trabajo además allí no me pasan las horas mira eh, dale que te pego dale que te pego dale que te pego y no me entero de, del tiempo pero claro ahora como trabajo hay que trabajar pues casi no puedo ir pardorines tal y, y fui y eh, Yo es difícil a ver que ya lo decimos veces a lo mejor sí soy un poco esaschirado y anedonia pues hay casos mucho más graves de anedonia lo que ocurre que bueno pues yo defino me como anedónico porque de verdad que hay muy muy pocas cosas que me falgan sentir ilusión felicidad estas cosas placer ya sabéis am negativo edoneo placer anedonia imposibilidad de sentir placer y un poqueñe lo que lo que me pasa a mí, pues esta mañana sentí un, un, un placer con una cosa muy sencilla, que, que, que en que unos pocinos, eh, en unos en unos pocinos de, de yogur, eh, unos vasinos de yogur vacíos, eh, que yo llené con con con composta, con compost, compost que hiciera yo mismo en un, ahí en acá en un montón con con, con un de muñiques de, de lespites y Y restos de la basura, la gente tira la basura al cubo. Yo no, yo llevo la pues ese montón y trola allí. ¿eh? Y con todo eso hice un, un abono orgánico que llena llené esos pocinos, esos pocinos de yogur. Y metí dentro una semillina ¿eh? de, de lechuga. Una, unas lechugas que tuve en ¿eh? la huerta el año pasado. Eh, y una de ellas, pues fui comiéndoles fuelles cuando tenía ganas de, de, de comer lechuga, en, en cuenta de, de arrancar la lechuga y comela agarraba eh, y fuelles yo dejaba la seguir ¿eh? y, y, y los mis gollos que claro tienen otros esquemas y fan las cosas de otra manera decime, pero para qué haces eso porque entonces yo decía para qué la, la lechuga sigue creciendo me decía, no, pero si la dejas lo que va a hacer y es pigar. Bueno, pues que espigue, y así nada saco semilla. Y ellos decía, me, pero ¿para qué la quieres y, si vas a la tienda y, y compres plantines de lechuga, bien barates y luego plantes, les digo, no, pero yo prefiero, eh, prefiero sacar yo la, la semiente, eh, y tener la mía. Y entonces es caro, bueno, costó mucho. bueno. Eso sí ya de trabajo, no ya salariado, pero Pero eh, sacarla sacar la semilla de, de zanahoria de zanahoré, perdón, de lechuga, yo jodío, ¿eh? Yo muy jodido porque yo muy pequeñina y ahí con casa, entonces para sacarla hay falta de mucha paciencia. Y luego, qué sí? yo, ¿cuándo cuando tendrá una, una semilla de lechuga, cada una, un, un milímetro o dos de, de, de largo? Y, y bueno, pues yo saquéles y, y entonces metíles ¿eh? en cada... cada vez de yogur, en cada pocín metí una una semilla ¿eh? en en esa tierra en ese compost que yo hiciera con con basura ¿eh? ¿eh? con la con los cajaos de lespites eh con con hierba con con folles seques ¿eh? fui sacando fui sacando eso y, y metílo allí y metílo en aquel pocín y esta esta mañana fui a echar allí agua y vi que que nacían eh los cotiledones, esos dos follines ¿eh? que salen que salen lo primero cuando están haciendo una, una plantina el bebé de la planta y está bien ¿eh? y cuando lo vi fui feliz, joder fui feliz y, y pensé como tantas veces ¿por qué coño tengo que marchar? ¿por qué coño tengo que ir a un, un sitio ¿eh? en el que lo voy a pasar mal solo a cambio de, de perres a cambio de unas perras que, que no necesito ¿eh? y yo soy feliz aquí yo soy feliz viendo nacer la lechuga ¿eh? hay mucha gente que no entenderá claro, ¿cómo lo van a entender? ¿eh? Si, si, si, si ellos entienden la vida a través de otros esquemas posiblemente alineados posiblemente esquemas que no son de ellos ¿eh? yo no sé si si estos que yo pienso que que son míos son son míos de verdad yo creo que sí ¿eh? que los desarrollé yo ¿eh? y a lo mejor mi manera de ver la vida y y esa y y a la misma manera en la que fue compuso, en la que de hecho podrir las verdaderas ¿eh? verdaderas cosas de hecho podrir lo muerto para para conseguir otra otra cosa viva eh, eh Marie, en en internet dice es una bella catarsis tu programa. Realmente te admiro y te entiendo 100%. Me o sea, alegro mucho, me alegro mucho de que, ¿eh? alguna persona me, me entienda porque ¿eh? no son muchas las personas que me entienden y precisamente por eso no ¿eh? precisamente por eso no vivo no vivo de la manera que yo quiero, porque no quiero disgustar a algunas personas que que no lo entienden, eh. yo creo que sería, no sé si sería feliz, pero por lo menos estaría haciendo lo, lo que yo quería, si lo que yo quisiera, si, si me mira mandar a tomar por saco, ¿eh? viviera nada más de, de semillas hasta que, ¿eh? a lo mejor sí, en cualquier momento viene la contaminación y me acaba con ello, ¿eh? o en el sitio en el que yo planto, pues deciden recalificarlo y levantar un edificio de, ¿eh? de cinco plantas, qué sé yo. No tengo ni puta idea, pero mira eh, que tengo que, que pensarlo. Tengo que esperar a morrer para decirme que mira, pues resulta que no. ¿eh? Que igualmente podría haber hecho esto, ¿eh? pero no lo hice, porque pensé que a lo mejor. ¿eh? Pero pero a lo mejor no llego nunca, ¿eh? no llego nunca. Anda, sentí este otro cantarino tuyo muy musical. ¿eh? Mira que el otro cantarín debí ponerlo ahí. nada, media hora ya bueno, si es lo tonto <risa> digamos que el programa va, va tirando palante, ¿no? venga, sentí este otro sigue sintiendo anedonia sigue sintiendo hablar al anedonico miserable porque ya que sigue sintiendo eh, anedonia esta noche eh, falando. alienación hablando de necesidades creadas, ¿eh? Falando de ¿eh? esa necesidad que yo tengo que no sé si lle creada desde un lle de ¿eh? De satisfacer a los demás ¿eh? y por ese motivo de hecho muchas veces la mi satisfacción en un segundo plano pero bueno oye al fin y al cabo yo soy anedónico tampoco disfruto tanto o sea que ¿eh? Bueno, no se pierda tanto, ¿no? Claro que también habría que pensar eh, Que soy anedónico O sea, no me satisfago a mí mismo Porque en total soy anedónico Oye, que soy anedónico Porque no me satisfago a mí mismo Ah, oye Claro, eh, relaciones causa-efecto, eh, muchas veces. ¿eh? Claro, eh, mira, el otro día, uno de los trabajos que tengo que sí que me gusta mucho, llegó eh, uno en el que bueno pues eh, ayudo a, a gente, ayudo, bueno, intento <risa> ayudar a gente mayor a, a, que, a que bueno pues mantengan las facultades cognitivas, ¿eh? en un estado Todo lo que cabe, bueno, pues que evitar el deterioro eh, tratar de retrasar o de evitar el deterioro propio de la edad. ¿eh? Las funciones de la misma manera que se deterioran, las funciones que llamamos físicas o de que decimos que son del cuerpo, pues lógicamente las demás funciones, ¿eh? las cognitives, las que tradicionalmente decimos de la mente, que ya sabéis que para mí es todo lo mismo, eh, bueno, pues también se deterioren. ¿eh? ¿Mm? Y había el otro día salió un comentario muy gracioso que me, que me ayudó, bueno, muy gracioso me prestó me, y ayudó a, a hacer ellos entender que, bueno, el tema es causa-efecto, que, que hay que ponerlo en cuarentena. Porque, bueno, tenemos hablando de cómo eh, hubo una que nos dijo, mira, el otro día llevé el teléfono a Vodafone, no sé si allí estuvo tonto el teléfono que tenía ella, y diébelo porque quería que más regalarnos aquí lo que hicieron fue borrarme todos los contactos y claro, yo de memoria no lo sé también ahí, entonces ahora ¡buah! Y, y decía claro, yo eh, pues, como ejemplo de, mira, antes eh, teníamos los teléfonos en la cabeza y ahora tal y dicho una, una compañera que tiene, la verdad que eh, mayor que yo, tiene muy buena memoria bastante mayor que la mía, por cierto <risa> y decía, no sé ya, uy Yo tengo los dos en la cabeza ¿eh? Aunque tengan el teléfono y tal Yo tengo los dos O sea que a mí si me el, el la, la lista de la agenda del teléfono Yo sigo los, Sigo los sigo en la cabeza No me quedo, no me quedo sin ellos Entonces la gente decía No, claro, pero oye que eh? Esta tiene una memoria que, que da gusto con ella Porque tiene una memoria collonuda y no sé qué Y entonces yo decía Eh, Esperáis, vamos a ver Eh, que llega aquí fulanita eh, tiene todos los teléfonos en la cabeza porque tiene muy buena memoria oye que tiene muy buena memoria precisamente porque se molesta memorizar eh, cosas eh, porque tiene los números en la cabeza esa y es la causa porque claro yo eso yo es lo que quiero eh, lo que quiero eh, concienciarlos de que eh, precisamente cuando se esfuercen en practicar la memoria y cuando, cuando van a conservar mucha mucha mayor mucha mayor memoria ¿Mm? eh, y uno de los mis ya sabéis además, y uno de los mis ¿eh? Eh, ¿cómo se dice? arquetipos casi o oh. o temas recurrentes el de la memoria igual que yo el de las necesidades ...creáis... Es que voy a soltarlo otra vez el tema de, de la memoria de la memoria también mira Mari... mira me pasó eso del teléfono y me perdieron todos los contactos ahora me lo estoy aprendiendo de memoria ves ves pues entonces mantendrás muy buena memoria ¿eh? Eh, con el paso de los años porque cuanto más se practica la memoria mejor a ver yo siempre lo digo llegue como cualquier otro la memoria no deja de ser una una función ¿eh? Como las demás funciones del organismo, que se si desusales, de pues eh, atrofiense ¿eh? Y, y cuanto más se usen, pues mejor funcionen. ¿eh? ¿Mm? Eh, no desea ser curioso que eh, el que el que está todo el día haciendo deporte eh, que está todo el día gastando corazón gastando músculos ahí, pum pum, usándolos coño, luego resulta que tienen eh, mayores músculos y mayor corazón que el que no lo hace, ¿cómo yo posible si está gastándolo? no, no está gastándolo que está manteniéndolo ¿eh? y bueno, pues con esto de las funciones cognitivas, igual el que se preocupa por resolver, yo qué sé, enigmas, acertijos sudokus ¿Eh? el que se preocupa por memorizar pues seguramente mantendrá mejor todas esas funciones, ¿no? ¿Mm? mira otro otra anécdota con la con la memoria eh, bueno estaba también un día explicando ellos el, el tema de bueno de que dentro de la memoria está la función de guardar, digamos, de codificar y luego está la función de, de recuperar y intentaba de explicar ellos así, no pues bueno el típico efecto ese sí que que toda la gente según vamos teniendo una edad vamos notando ¿eh? ...cuanta más edad más uno más se nota de cómo oye que recordamos perfectamente todas las cosas de niños de la mocedad pero pero no recordamos igual de bien las de después bueno pues yo yo te explicaba que bueno que posiblemente tenía que ver con con un <coughs> deterioro en la capacidad de, de de codificación que ya no codificamos y guardamos también... entonces O cuesta más recuperarlo ¿eh? lo primero y es más fácil de recuperar porque está muy bien guardado bueno estas cosas y una mujer ¿eh? una mujer majísima encantadora que tiene 96 años y me ya, mira, tienes toda la razón a mí pásame eso de, de acordarme de las cosas de antes pero desde ahora, nada digo yo, claro, ves, a todos y no sé qué y dice, sí, sí, de verdad, yo hasta los 90 me acuerdo de todo perfectamente oye, pero de los 90 para antes que me cuesta trabajo <risa> ay Dios, casi como a besos y digo, ay <risa> Eso veía como es mi huelo que, que, que va para la huerta está todo puto día trabajando allí como un mulo. ¿eh? Y, y digo, eh, bah, ya no me hago para nada. Canso. <risa> Hostia, no te jode. Aguantes el, el doble que yo. ¿eh? Aguantes el doble que yo y, y, y tienes el, el triple de edad. Madre de Dios. <risa> Ay Dios, esta gente que... ¿eh? Esta gente que, que yo que soy ateo pero no así digo que Dios no los conserve porque... la putada y que no los nos va a conservar por mucho tiempo, bueno, igual pa más que yo, igual pa pa más que yo, porque yo sé que no doy así con nada como como muy muy muy bien. La gente de la medicina así como que no vamos a durar mucho, estamos demasiado sometidos a a a contaminantes de todo tipo y a agresiones ¿eh? de toda clase, entonces no sé yo, no sé yo cómo vamos a tirar, pero bueno, bueno, que hay otro tema, <ríe> y otro tema que no tenía nada que ver con el que llevamos toda la noche y hablando lo que llevo, falando yo, ¿qué coño digo llevamos? Dígolo por poner el plural majestático, estático eh. pero aquí fallo yo nada más, ¿eh? no tengo un aire, ¿eh? la semana pasada tenía el negro de la hora, pero esta semana no vino un aire, ¿eh? La verdad que el programa queda más guapo cuando cuando estamos siendo por aquí, ¿eh? Pero bueno, oye, en fin, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer? Tengo que hacerlo yo solo, pues tengo que hacerlo yo solo. Hora y media aquí dando la chapa yo solo. ¿eh? Igual un poquinin, un poqueñin más. ¿eh? Un poquin más, pero bueno. ¿eh? Pero bueno, esta salmanina voy a ir acabando ya. Voy a ir acabando ya. Porque, bueno, ya solté todo lo que tenía... Gana de soltar. ¿eh? Yo voy a echar para casa un poco más tranquilo. ¿eh? De verdad, fue un día... Un día muy horrible. Muy horrible en el... En el trabajo así ¿eh? que odio. ¿eh? Para comprar cosas que no necesito. Y mentira. Un trabajo que odio para nada. Porque yo no, no compro esas cosas que, que no necesito. En fin... Qué asco, ¿no? Qué asco. Eh, ay coño, la de. Ay, pero mira, está sonando ahora mismo de fondo la de This Is Your Life, que ya la que salta el Arturden diciendo eso de eh, compramos como ya tenemos trabajos para comprar mira que no necesitamos. Lo que pasa es que eso me pasa que ya la, la instrumental. Esta no ya la que la que sale el. la que sale dando la chapa. A ver ¿qué número y. Bueno, plasma que está en un yes, si salir casi de sola de fondo, porque hoy precisamente y interesante ye interesante eh, sentir este discurso pasa que no es yo, porque si no tenía que estar saliendo ya. Ay, no está diciendo nada. Podría buscarla también en el en el CD tú, ¿Eh? sí, mira, voy a voy a hacerlo, a ver. Plasma que ya la que ya la última, eh. Espera, claro, ahora lo que pasa que a ver. Vamos a quedar en sin fondo, un momento, porque voy a buscar la que llegue. A ver. Joder, ¿y ahora cómo coño se para esto? Así, ah, vale. Entonces, ahora busco el cantar en cuestión. No, el uno no. ¿Cómo se da para atrás? No, joder, que yo quiero ir para atrás. ¿Cómo se da? Madre de Dios, chaval, lo que llegue esto, de, de ya no tardé yo. Claro, ya no está uno de ellos. Ah, aquí, aquí. Entonces, yo sí si doy aquí. A ver. Eh, esta, esta, sentila. generación trabajando en gasolineras, sintiendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados en razón. Pues eso, colegas, ¿eh? yo toda la noche, hora ¿eh? y media dando la vara para contar esto y Taylor con todo en un minuto. A ver, hay cosas que dice ahí, lo de no pasamos una guerra, no pasamos una crisis. Yo guerra no pasa ninguna. Eh, crisis esta, que, ¿eh? que yo, de, yo creo que lleva hay más de conciencia. Que económica, ¿no? Y más de conciencia, eh, porque no es normal que no pase nada cuando, por ejemplo, yo de la que subía para la emisora topé tres personas diferentes restolando una basura. ¿m? No sé. En fin, bueno, pues temo me, temo me que Anedonia, pues ya va a ir terminando ¿eh? porque a lo mejor pues ya va siendo hora ¿eh? de que sintamos este cantar de cierre que no lo encuentro, que que, que lo borreo cago a la mar no, está aquí, está aquí este gran cantarín ¿eh? que tanto me gusta poner bueno pues un saludo muy grande como todos los manes a toda la gente que estuvo sintiendo anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada Un saludo muy grande a toda la gente que estuvo sintiendo en Edonia a través del www.radiocucum.org eh, A la gente que lo descarga, eh, a la gente que lo sienta diferido, ¿vale? Y un saludo especial, otra noche más para la mi chatera esta que tuvo esta noche ya sola en el chat. Eh, un saludo para Mari y nada, pues, vemos el jueves que viene, que será un día más, ¿eh? en y un día menos hasta el fin de los tiempos, ¿vale? ya sabéis, en todo caso lo más importante y esto que vos dicen ellos que no vos ¿vale? venga, tal y... mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es, es un Pura y toma, de pelo. Ahora el pasado por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando, según Venga biografías en la enciclopedia, limpiendo total, para que no vuelan los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa, que reyes y presidentes son y serán por siempre. Grandes figuras sin cuestionarles ante quienes hay que doblar el espinazo, dar conazo besar su mano, honrar su sable y que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie y hacer memoria.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 de lunes a viernes, domingos y festivos. Hay tiempo que te queda para verles venir e intentar discernir entre tanta borralla que ya les vale de cuentos chinos y embuses oficiales. Punto final y mucho cuidadito con recordar quién fuera el fin del océano general. Aunque ya da igual porque hoy los supuestos contestatarios piden también de las arcas del Estado. Ronda ya tu silencio, da lectura que te dio primero. un a la disidencia, bien.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 Que no, que no Que no, que no Que no te cojaste